Signo lunar Aries. Llegó tu retorno lunar con luna nueva y viene lleno de energía para emprender. Así que lo primero es situarte a ti mismo. Hay un nuevo rol que necesitas ponerlo en marcha y con Marte, tu regente en aspecto a Júpiter en Acuario, tiene que ver con nuevas expectativas en vida familiar e hijos. Nuevos proyectos a la vista. En los próximos días dan el pistoletazo de salida, sobre todo para ganar dinero y así poder hacer el cambio en torno a la administración de gastos e ingresos que tanto deseas. Esto te va a venir fenomenal para valorarte de otra manera, aunque a veces pienses que no tienes tiempo para ti, pero ahí está el reto: organizar para que puedas equilibrar tus horarios y rutinas diarias. Atenta, mi querida luna ariana, hacia el martes, miércoles y jueves con la entrada de Venus en Tauro, allí también estará la luna, sobre todo porque ahí se va a activar todo. Esto trata sobre todo de poner tus deseos encima de la mesa. Llegarán noticias o mensajes respecto a asuntos que tienes que legalizar y ya hacia la semana que viene estarás más predispuesto incluso a firmar. También puede ser respecto a estudios que quieres formalizar. Conversaciones con la pareja o socio en las que no va a faltar el entendimiento. Así que espera jueves, viernes y sábado con Luna en Géminis para que juntos podáis ver nuevas ideas o nuevas dinámicas para llevar a cabo. No obstante, tendrás que pelear porque las tareas sean lo más compatibles posibles entre los dos. Con Marte allí pueden surgir confusiones, pero dejarás clara tu postura, porque ya sabes lo que otras veces te ha desbordado y no quieres volver a pasar por lo mismo. Durante domingo y lunes, 18 y 19 de abril, con Luna en Cáncer, las tensiones pueden llegar porque veas que lo que habías planificado en torno al hogar necesite de una nueva visión. Recuerda que Urano, junto a Venus y con Mercurio y el Sol en Tauro a partir del día 19, traerán imprevistos que h a r á que, aunque no lo parezca, haga que las piezas del puzzle se descoloquen para que se vuelvan a colocar. Júpiter en Acuario trae expansión de nuevas oportunidades que de momento te servirán para salir de apuros, pero no serán las definitivas. Así que fluye ante todos esos planes en los que, por mucho que quieras tener todo controlado, va a ser imposible. Los uranazos ya están aquí. Por tanto, una semana en la que firmas y vida laboral serán la pauta y, para ello, cambio en torno a salario, economía, por tanto, y ese mantenimiento financiero. La primera luna cuarto creciente en Leo, el día 20 de abril. Pone el comienzo de algo que para ti es muy importante, porque tus sentimientos están a flor de piel. Ya puede ser un proyecto creativo, asuntos con los hijos o temas de tu vida sentimental. Pero como te he dicho antes, justo en un mes, con segunda luna, cuarto creciente en Leo, tendrás que volver a enfocar tu corazón en estos temas hacia otro ritmo. Así que nervios e impaciencias las justas. El caso es ir modificando responsabilidades poco a poco y según se vayan dando las circunstancias. La entrada de Mercurio en Tauro el 19 de abril te recuerda que el cuidado de la salud es un factor que requiere de especial atención. Y el Sol entrando también en Tauro también te recordará que lo importante es sacar tu esencia.